le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Mara? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por llamar nuevamente, por tener este espacio. No, por favor, gracias a vos y a ustedes eh, por esta por, por esta constancia, Mara. Por, ¿Por dónde vamos a andar hoy en la columna de hijos? Bueno, hoy vamos a, a comentar un, un hecho que ocurrió esta semana relacionado con las fuerzas policiales Eh, ...una indignante noticia... ...lamentablemente no, no vamos a hablar de nada lindo... Eh, ...bueno, se trata del hecho del lunes pasado... ...en Buenos Aires... Eh, ...en el cual un efectivo de la fuerza policial... ...mató a una persona de una patada en el pecho... Uh -huh. ...eh... ...ocurrió alrededor de las 7 y 20... ...en la calle Carlos Calvo... ...según, según las fuentes policiales... ...la persona estaba armada... ...con un arma blanca y eh, habían sido notificados previamente al 911 que la persona estaba obstruyendo el tránsito y demás este sujeto este ser humano esta persona era Jorge Martín Gómez de 40 años y eh, luego de, de recibir ese ese ataque del de, de efectivo policial sufrió una fractura de cráneo y falleció en el hospital el, el policía era esteban era Esteban ramíguez que eh, Ayer fue fue puesto en libertad bajo caución juratoria por la jueza Yamile Bernan, quien consideró que no, no existían riesgos procesales de, de que fuera puesta en libertad, eh, a contrario de lo que sostenía la, la fiscal, que, que dijo que hacer ser policía sí, sí consideraba que podía obstruir eh, la instancia procesal. Bueno, de todos modos, la ayer fue puesta en libertad. Eh, Estabas leyendo que, bueno, la, la querida ministra Bullrich, como era de esperar, eh, apoyó la, la actuación del, del efectivo policial. Dice que fue una mala suerte la persona falleciera, que el policía estaba estaba actuando, reduciendo la fuerza. Eh, bueno, evidentemente, bueno, yo no lo comparto, pero eh, además rescató la necesidad de la utilización de las tasers, aprovechó para para volver a meter el tema en, en agendas públicas, eh, insistiendo que, que bueno que es, que es necesario, que la policía necesita contar con ese, ese tipo de armas no letales y que, que, bueno, que ante la amenaza el policía debe priorizar la, la seguridad pública de los ciudadanos y bueno, que la, el hecho de que Jorge Gómez muriera fue, fue mala suerte, según la ministra y eh, aprovechando esta esta noticia de una nueva muerte atribuible a nuestras fuerzas de seguridad eh, nosotros bueno desde hijo siempre siempre hemos sostenido que eh, la acción digamos del estado o si sea, el estado es responsable frente frente a este actuar de la policía las políticas de mano dura ciertamente no reducen el delito aumentan la violencia y eh, en nuestro país está estas recetas que además son eh, evidentemente el paradigma de, de, de nuestras instituciones de nuestros gobiernos actuales, están Macri, Bulrich, Cornejo. Eh, estas nunca eh, nunca digamos han ha estas recetas que que se aplican sistemáticamente que que no, que no resuelven el problema de la seguridad verdaderamente, eh, no, no reducen el delito, apuntan a perseguir los pequeños delitos, a criminalizar a los autores más jóvenes bajo una falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad. Eh, tienen un, un gran porcentaje de los delitos comunes que de están um, a la acción de poderosas redes delictivas. Y, y siempre, siempre sucede lo mismo, las, las clases más vulnerables son las que, las que terminan siendo blanco de, de nuestras fuerzas de seguridad y bajo un discurso del, del paradigma del populismo penal y no, no resuelve ciertamente las desigualdades, solamente criminaliza la, la pobreza, la protesta y claramente nuestra, nuestro gobierno no, no tiene un, una política de seguridad seria Eh, nuevamente vemos que, que este, esta policía desatada obra con, con impunidad y bueno, ya en este en este marco de, de casos que siguen sucediendo a lo largo del tiempo reforzados por las políticas de gobierno queremos invitar a, a la próxima marcha contra el gatillo fácil que es el martes que viene Eh, en la Plaza Independencia se concentra se va a marchar hacia los tribunales provinciales a las 17 horas, convoca a familiares de víctimas de batidos fácil como consigna central ellos eh, sostienen y sostenemos desde los organismos de la agrupación hijos que el Estado es responsable y, y bueno, queremos invitar a todas y todos a acompañar ese día, marchar por para que el Estado dé respuesta eh, y de paso siempre siempre sería bueno recordar algunas algunas medidas por en caso de detenciones que siempre hemos difundido también pueden comunicarse con los organismos con los abogados de, y abogados defensores de derechos humanos pero está bueno tener en cuenta algunas algunas medidas en caso de ser detenidas tener al, alguna información para prevenir y para de poder defenderse adecuadamente y eh, nadie en, en general nadie tiene obligación legal de llevar sus documentos cuando salimos a la calle. Sin embargo, como la falta de documentos es una excusa habitual para detenerte, eh, hay que intentar llevarlo siempre, como es un consejo. Las personas mayores de 18 años pueden ser detenidas por la policía, siempre si están cometiendo un delito o por tener una orden de captura. Eh, en caso de que tengan alguna acusación, previa lectura de la misma, eh, sería bueno manifestar su disconformidad poniendo la palabra apelo, sin dejar espacio en blanco entre la firma y entre el escrito y la firma, pedir un médico si ha sido objeto de, de malos tratos, Lo, los menores de 18 años pueden ser detenidos si están cometiendo un delito por orden judicial pero no en averiguación de antecedentes ni de identidad, si llegó a ocurrir el eh, por estar en la calle después de las 22, siempre tienen que recordar que no los pueden esposar, no los pueden llevar en un auto que no se identifique como policial, tampoco lo pueden encerrar en un calabozo, no lo pueden tener junto a mayores de edad, no le pueden quitar los cordones, no les pueden pintar los dedos, no los pueden incomunicar, tienen que el policía tiene que comunicar al juez de menores de turno, eh, siempre tienen que preguntar cuál es el juez que está de turno, Tienen derecho de amar de inmediato un familiar, un abogado, una persona de confianza. A las personas eh, menores ya edad solo las puede retirar eh, los adultos responsables. Y mmm, solamente lo puede revisar un médico. Siempre es bueno que, que lo recuerden, que pidan la matrícula. Por más que tengan guardapolvo está bueno pedirles la matrícula al médico que los revise. Y mmm, siempre que, que se cometan irregularidades, que eh, se cometan irregularidades, ...se puede denunciar... ...y es importante hacerlo... ...es importante hacerlo las denuncias... ...para que no... ...estos actos tampoco queden impunes... ...si uno supone que un amigo o familiar... ...está detenido y no se sabe el motivo... ...ni dónde está... Eh, o, hay, ...o hay razones para suponer... ...que le hayan lo hayan golpeado... ...se pueden interponer recursos de habeas corpus... ...en cada lugar donde hay tribunales... ...hay un juzgado de turno... ...para poder realizar una habeas corpus... ...no importa la hora... El que presenta el recurso no necesita tener documentos ni ser pariente del detenido, tampoco hace falta hacerlo por escrito, ni se necesita un abogado. Eh, esto está en información re buena, buenísima, para que todas las personas la uh -huh. tengamos presente. Y el juez tiene que comunicarse cuando se interpone a las, las corpus con todas las comisarías o con las que una suponga que, que puede que puede llegar a estar o que puede haber llegado a actuar en, en, en el hecho de la detención y, y el juez tiene que obtener información respecto de dónde está, por qué lo tuvieron y, y le informan a la persona que está interponiendo la VAS Corpus. Eh, y si la detención es ilegal, tiene tiene que ordenar la libertad inmediata. Cualquier información que también necesiten, eh, las personas que estén escuchando, que puedan también compartir este tipo de información con sus amigas, amigos, parientes también pueden comunicarse con, con nosotros, los organismos, abogados y abogadas, que, que siempre estamos ahí para hacer el aguante hay que tener una red solidaria porque eh, evidentemente la policía no, no nos va a proteger, las instituciones siguen revictimizando la violencia institucional sigue siendo una problemática no resuelta y que evidentemente este gobierno no la va a resolver no está dentro de sus intenciones Así que, bueno, como siempre, nuestras redes de solidaridad eh, son la principal herramienta que tenemos para defendernos y cuidarnos. Totalmente, Mara, ¿no? Y qué, qué, qué necesario esto de poder eh, ver y, y poder poner a la luz la realidad cotidiana que estamos viviendo, donde la violencia institucional es cada vez más creciente. Estos días han sido verdaderamente terribles. Eh, los distintos hechos también de represión, en, en dos festejos del de Día de la Niñez, aquí en nuestra provincia, y está constante, pero a la vez también las herramientas que tenemos, y como vos decías, no las redes de solidaridad, que bueno, que desde los organismos eh, se viene acompañando eh, en esto desde hace muchísimos años, desde la historia misma de los organismos, ¿no? Sí, por supuesto, además sabemos que, que la tradición... Eh, de las instituciones de seguridad heredadas de, de modelos de represión y de violencia de una historia de dictaduras y de violencia institucional eh, y, el, y la delegación que hacen los gobiernos a, a la policía de esto de, de este supuesto soltarle las manos a la policía ha, permi ha permitido incluso la conformación de estados si se quiere una suerte de estados mayores policiales autónomos que además han, son responsables de organizar redes de corrupción importantes Y ante todo esto, ninguna ningún gobierno ni, ni desde el Estado ha habido una responsabilidad seria de, de abordar esta temática. Yo recuerdo hace unos años 2009-2010, distintos actores de, de la sociedad civil, del Centro de Estudios legales y Sociales, Madres de Plaza de Mayo, personalidades de académicas, eh, organizaciones sociales, de víctimas de delitos, de víctimas de la fácil y eh, organismos de derechos humanos participaron de la firma de un acuerdo de seguridad democrática acá en la provincia también se, se suscribió que era realmente una una propuesta superadora a todo este paradigma de populismo penal y de la represión y la violencia institucional tenía distintos puntos del acuerdo creo que estaba bastante bueno como como algo diferente dado yo a ver en mi opinión y en mi deseo y anhelo utópico personal, las fuerzas de seguridad no deberían existir. Uh -huh, totalmente. Pero bueno, dado que vivimos en, en una democracia y las tenemos, eh, realmente las propuestas de este acuerdo creo que, que eran muy interesantes. Eh, habían mucho compromiso y, y también acá Mendoza se trató, yo recuerdo en ese momento que además habíamos tenido la desafortunada de eh, que E indignante muerte también de Franco Díaz, otro chico que uh -huh. fue asesinado por la policía, en ese entonces, en el marco de, en el que se conversaba respecto a este acuerdo de seguridad democrática, eh, nos pusimos nos planteamos en ese entonces que teníamos una ley de, de requisa vigente, la seguimos teniendo, la ley orgánica policial tiene muchísimos puntos que que hay que revisar con seriedad. Eh, nuestro código de falta recientemente modificados o sea, Son un montón de aspectos en los cuales trabajar para que, que realmente la policía tenga un control serio de parte de las instituciones del Estado, de estos tres poderes, como también se se va se va, se va a insistir en esta marcha del martes, en la cual el Estado es responsable, el Estado es de sus tres poderes debe involucrarse en este tema con seriedad. Totalmente, por eso es fundamental este martes estar acompañando allí y estar visibilizando y seguir diciéndole no a la violencia institucional y no al gatillo fácil. Por supuesto, martes ah. a las 17.30 en Plaza Independencia. Así es, allí estaremos entonces. Mara, un placer como siempre escucharte, te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Bueno, muchas gracias, un abrazo enorme y nos vemos el martes en la marcha. Una nueva marcha nos vemos en la calle. Un abrazo bueno, enorme. Un abrazo. La escuchábamos a Mara Díaz llevando a cabo la columna de hijos. Le ponemos música, continuamos haciendo la diaria. Semana